Cuentos de hadas españoles La calabaza rodante. Había una vez una anciana que vivía en un pueblo a las afueras de un bosque infernal. Estaba muy sola y echaba de menos a su hija, que vivía con su esposo al otro lado del bosque. Un día, cuando la anciana no pudo soportarlo más, decidió visitar a su hija. Sus amigos y otras personas del pueblo intentaron detenerla. ¿Cómo atravesarás sola ese peligroso bosque? Está lleno de animales salvajes y de depredadores. Bueno, los animales reconocen nuestros sentimientos. Mejor que los humanos, si perciben miedo, atacarán. Pero si sienten poder y amor, incluso las criaturas más letales no atacarán. Porque los animales también tienen sentimientos. Se parecen mucho a los humanos en ese sentido. ¿No es obvio que te sentirás asustada en el bosque? ¡Oh! El bosque nos da todo lo que necesitamos. Madera para el fuego, agua del río, lluvias para nuestros cultivos. Es el lugar más maravilloso del mundo. ¿Qué hay que temer? Simplemente hablaré con los animales. ¿Hablar con los animales? ¡Eso es muy raro! Como ya os he dicho, los animales pueden no ser capaces de entender mis palabras... ...pero comprenderán los sentimientos de mi corazón y responderán en consecuencia. Pero los depredadores tienen que comer. Me dejarán ir si apelo a los sentimientos que tienen los animales. Como os he dicho, son como humanos, tienen las mismas fortalezas y debilidades... No os preocupéis por mí, volveré sana y salva. ¿Quieres que vayamos contigo? Muchas gracias, pero me las arreglaré yo sola. A la mañana siguiente, la anciana dejó su pueblo para ir a casa de su hija. Se adentró en el bosque y apenas una hora después, escuchó a un lobo aullar. Y un instante después, el lobo estaba quieto justo delante de ella, feroz y hambriento. Hola, anciana. Tengo mucho hambre. Voy a tener que comerte. Mi querido lobo, siento mucho saber que tienes hambre. Pero mírame. Soy delgada y huesuda. Soy una anciana. ¿Qué es eso para un cazador grande y fuerte como tú? Mm. Pero debo comer, aunque la comida no sea demasiado sabrosa, ya sabes ¿Por qué no me esperas una semana? Me voy a casa de mi hija Ella me alimentará con deliciosos manjares Y con una comida tan rica que pronto engordaré mucho Podrás comerme entonces Por favor, déjame pasar ahora, en este momento tú El poderoso lobo, el maestro cazador del bosque Puede cazar fácilmente a otros animales Pero dentro de una semana, cuando me comas, estaré mucho más gorda Eso no suena nada mal, está bien, te dejaré pasar Y entonces, el lobo dejó pasar a la anciana Unas horas después, la mujer escuchó a un tigre gruñir Ella sonrió cuando un tigre saltó ante ella. ¡Anciana! Tengo mucho hambre. Voy a tener que comerte. Mi querido tigre, lamento muchísimo saber que tienes hambre. Pero mírame, soy delgada y huesuda. Soy una anciana. ¿Cómo podría alimentar mi cuerpo a un poderoso tigre? Ni el lobo, que es mucho mejor cazador que tú, se ha dignado a comerme. ¿El lobo no te ha comido? No. Ya conoces al lobo que vive un poco más abajo. ¿Crees que no me ha visto? Pregúntale. Incluso él me encontró demasiado huesuda para su gusto. Y tú, el poderoso tigre, mucho más grande y poderoso que el lobo, ¿vas a comerme? Te mereces un festín mucho mejor, ¿no te parece? ¿Por qué no me esperas una semana? Me voy a casa de mi hija. Ella me alimentará con deliciosos manjares y con una comida tan rica que pronto engordaré mucho y me volveré más gordita y sabrosa comerme antes de que el lobo me cace, por favor ahora déjame pasar eso no suena nada mal, está bien te dejaré pasar me merezco una comida mejor que esta la mujer se fue a toda prisa cuando de pronto escuchó el ruido de un león El león emergió de los arbustos. ¡Anciana! Tengo mucho hambre. Voy a tener que comerte. Mi querido león, siento mucho saber que tienes hambre, pero soy una comida que ni siquiera ha sido tenida en cuenta ni por el lobo ni por el tigre. Ellos no han querido comerme... ¿Cómo puede el poderoso león, el rey de la jungla, querer comerme? ¿En serio? ¿Es cierto que el tigre y el león te han dejado pasar sin comerte? Estoy aquí viva y hablando contigo, ¿no? Ya sabes dónde viven el tigre y el lobo. Por supuesto, me encontraron demasiado huesuda. ¿Por qué no me esperas una semana? Me voy a casa de mi hija y ya me alimentará con deliciosos manjares y rica comida. De modo que dentro de una semana, cuando me cases estaré mucho más gordita. Eso no suena nada mal. Está bien, te dejaré pasar. Merezco una comida mucho mejor. Entonces la anciana llegó a casa de su hija Su hija estaba muy contenta de verla La anciana se quedó con ella durante una semana Y después llegó el momento de volver Madre, quédate unos días más Querida, He hecho de menos mi hogar Madre Solo te pido que te quedes unos días Pero echo de menos mi hogar Solo hazme un favor antes de irme, ¿de acuerdo? Lo que desees, madre Tráeme una calabaza muy, muy grande La hija encontró una calabaza realmente grande Y juntas la vaciaron Y la anciana se metió dentro del caparazón La hija ...hizo rodar la calabaza hacia el bosque... ...la calabaza pasó delante del león. Oye, calabaza rodante... ...¿acaso vienes del pueblo? Sí, así es. No habrá una anciana ahí... ...ella tenía que pasar hoy por aquí. ¿Cómo puede hacer esa pregunta el rey de la jungla? ¿Crees que una anciana podría meterse en una calabaza? Simplemente espérale aquí. <risa> Estaba bromeando. Sé que una mujer no puede meterse en una calabaza rodante. Lo siento. Sigue rodando, calabaza. La calabaza y la anciana siguieron rodando por el bosque hasta que el tigre la detuvo. ¡Hola, oh, calabaza rodante! ¿Acaso vienes del pueblo? Sí, así es. No habrá una anciana ahí. Ella tenía que pasar hoy por aquí. Pero, ¿qué pregunta tan tonta es esa, tigre? ¿Crees que una anciana podría meterse en una calabaza? ¿Y crees que si pudiera, el poderoso león la dejaría pasar? ¡Por supuesto! Solo bromeaba Sé que una mujer no puede meterse en una calabaza ¡Sigue rodando! Y por fin, la calabaza rodante llegó al territorio del lobo Oye, calabaza rodante, ¿vienes del pueblo? Sí, así es No habrá una anciana ahí Ella tenía que pasar hoy por aquí ¿Qué clase de preguntas es esa, Lobo? ¿Crees que una anciana podría meterse en una calabaza? ¿Y crees que León o el tigre la habrían dejado pasar? Uh, uh, yo uh, solo estaba bromeando. Sigue rodando. Mm. Oye, espera un minuto. ¿Desde cuándo pueden hablar las calabazas? Conozco esa voz, anciana. Estás dentro de... la calabaza. Sal de ahí de una vez. ¡Me has descubierto! ¡Qué listo eres! Eres más listo que el poderoso tigre e incluso que el rey de la selva, el peor. <ríe> Soy inteligente, ¿verdad? Pero... ...debe vivir para contarle al mundo la historia de tu gran inteligencia y sabiduría. ¿Cómo dices? Bueno, me has encontrado y me vas a comer, entonces moriré. ¿Quién le va a contar al mundo lo sabio que eres? ¿Crees que el tigre y el león te van a creer? Eh, no... Voy a tener que dejarte vivir Y si me dejas ir Iré a mi aldea y les diré a todos los hombres Que el lobo es mucho más listo que el tigre Y que el león Es la criatura más sabia del mundo La más inteligente, más sabia que el poderoso tigre Y que el mismísimo rey, el león Después una persona se lo dirá a otra Y pronto todo el mundo lo sabrá Lo inteligente que eres Todo el mundo sabrá Que el lobo es más listo que el tigre y que el león oh, Vete, anciana Ve al pueblo y cuéntaselo a todo el mundo Diles que soy la criatura más sabia de todo el planeta De esta manera, la anciana se salvó Y llegó a su casa a salvo Cuando sus amigos y vecinos le preguntaron cómo se libró de los animales salvajes por el camino, la anciana simplemente les dijo Alimentar al ego y adular demasiado es malo para todos los humanos y los animales Ella tiene mucha razón, ¿no creéis?